reconocer la preocupación de los colegas alcaldes de los diferentes problemas que hay eh, concerniente a lo que es rompemueles específicamente ¿no? eh, también reconocer la apertura de la ABC porque ellos han, nos han convocado a una reunión precisamente para aperturar poquito más hasta ahora no tenemos ninguna competencia en nuestra jurisdicción actual Eh, sobre todo en la mancha urbana de los rompemuelles, eh, ojos de gato, semáforos, eh, pero ahora vamos a firmar algunos convenios, acuerdos con la ABC nacional, cada uno de los alcaldes para poder también ayudar a evitar los accidentes de tránsito, la inseguridad y para ello sí. creo que ha dado un paso fundamental la ABC para poder conocer de cerca los problemas que tiene cada uno de los municipios. Las urgencias son diferentes, no son no es lo mismo. Pero estamos en el bajo el mismo eh, tema de dar solución a, a estos eh, problemas que nos aquejan. Por un lado el transportista que pide que no se haga rompemuelle y por otro lado el, la sociedad eh la comunidad pide rompemuelle. Y creo que es importante no trabajar en dos o tres temas fundamentales la educación vial importante no solamente echar la culpa al transporte de alto tonelaje la culpa sino también el transporte urbano tiene que estar tiene que conocerlas eh, las normas de vialidad y transporte hasta ahora yo creo que con el apoyo de la abc De nosotros podemos, no vamos a eliminar tal vez, pero podemos eh, disminuir el índice de los accidentes como también de la inseguridad ciudadana.